Amigos, amigos, bienvenidos al show. Estamos con inicio a un nuevo segmento de este programa, "De recorrido por la historia y la música del mundo". Hoy haz noche con Pink Floyd, hijos del rock and roll. Les saluda Los Aliados de la noche. Y hoy el comienzo con dos enormes intérpretes y también creadores de música del mundo. Allá por el año 2011 en con motivo de una presentación en las Vegas del, de de eh, músico de country Willie Nelson, de quien ya hemos compartido algo de su música aquí en este mismo programa. Eh, con motivo de esa presentación se encontraba Dentro de la sala, entre los espectadores, nada más ni nada menos que Juan Julio Iglesias. No necesita mucha presentación en la música latina. Muy bien, John lo invitó a subir al escenario, ya se conocían de antes y surgió allí una magia muy especial de música y de poesía, por qué no decirlo. Algunos años después, en 2013, plantearon un proyecto en conjunto para grabar un material, un disco eh ambos eh, a dúo no cuajó finalmente, nunca salió a la luz ese disco eh, a dúo entre Julio Iglesias y Willie Nelson. Sin embargo, sí quedaron algunas cosas grabadas en aquel momento de ambos artistas y vamos a compartir un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, no por el tema en sí no por la por la letra en sí, sino por la forma en la que está cantada y la forma en la cual está grabada. El tema está grabado eh la parte de Willie Nelson cantada en inglés y la parte de Julio Iglesias cantaba en español. El tema en cuestión se llama Spanish Eyes y con él damos comienzo a este bienvenidos al show. Your drops are falling from your spanish eyes Please Please don't cry This is just all it owes and not goodby solo tu has hecho que yo vuelva a amanecer Continuamos con el gran combo de Puerto Rico, agrupación de salsa, una de las más reconocidas de América Latina, fundada en 1962 por Rafael Itier, quien fue por muchos años el pianista y director musical de la orquesta. El grupo nació como re, el resultado de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo en el año 62, agrupación que en la que formaba parte Itier y bueno, a partir de ahí reunió eh, algunos exmiembros de el combo de Rafael Cortijo y otros músicos y entró a armar una agrupación de salsa que eh, surge un poquito después de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo. Y eh, se convirtieron en músicos de estudio para un programa de televisión y se escucharon por primera vez en las radios de Puerto Rico, su debut en vivo fue en el hotel, en un hotel de San Juan de Puerto Rico. En el 63 el Gran Combo lanza su segundo álbum como grupo eh con Rodríguez y Montañez como las voces líderes. El lanzamiento fue poquitos días antes del asesinato de el eh, presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, por lo que la distribución de aquel álbum en Puerto Rico fue propuesta por propuesta, perdón. Y se comenzó sí a distribuir en México, Panamá, Venezuela, donde tuvo un éxito notable. Eh cuentan con un montón de discos de oro, más de 68 discos de estudio sin contar las compilaciones musicales en las que participaron son muchísimas y el último disco fue lanzado en el 2021 titulado En cuarentena. Vamos a compartir juntos Te regalo el corazón en la versión del gran combo de Puerto Rico. No llamar, man, Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo no llamar, intentarse, intentarse, tanto, Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo lo La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? I got you. Seguimos en Centroamérica, el Buenavista Social Club es el nombre de un club social muy popular de La Habana, Cuba. Sus miembros practicaban baile y música. También es el nombre de la agrupación musical creada en 1990, casi 50 años después de que el club cerrara, que inspiró una grabación hecha por el músico Juan de Marco González y el guitarrista estadounidense Rick Coder, con músicos cubanos tradicionales. Muchos de ellos, la gran mayoría, antiguos miembros de aquel club en el que se presentaron cuando su popularidad estaba en la cumbre. La grabación del Buena Vista Social Club fue un éxito internacional y el grupo se presentó con su formación completa en Ámsterdam y en los Países Bajos en el 98. El director de cine alemán Wim Wenders grabó la presentación, seguida también de un segundo concierto en Nueva York eh que fue la cumbre del documental que resultó el trabajo de de Wenders. El documental también incluyó entrevistas a los músicos llevado a cabo llevada sacado en la banda. La película fue nombrada también buena vista suya el club fue aclamada por la crítica y recibió una nominación al Oscar a mejor documental y numerosos galardones entre los que se incluye mejor documental de la European Film Awards. Los miembros del grupo, Manuel Puntilla, Aldisea, Compai Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer y Pío Leiva, murieron pocos años después de la la salida a la luz del disco y el documental, a los 73, 95, 84, 78 y 88 años respectivamente. Eh puntija en el 2000, eh, como país segundo en el y González también en el 2003, Ferrer en el 2005 y Laiva en el 2006. Se mantienen vigente otros de los miembros, como Horacio Portuondo, Elías Ochoa, eh Manuel Miraval, Amadito Valdés, eh bueno, el propio Ricoder, Barbito Torres, Juan de Marco González. Actualmente está integrada por 14 músicos que siguen llevando la música cubana por el mundo. Compartíamos al Buena Vista Social Club desde ese disco maravilloso eh, editado ya hace unos cuantos años, pero que no deja de perder vigencia este clásico de la música cubana El cuarto de Tula. me mando. Y el final hoy de este bienvenidos al show. Vamos a hacerlo con un tema relativamente nuevo, tiene 3 años más o menos. Eh de 12 grandes cantantes latinos de diferentes estilos. Por un lado Daddy Yankee, rapero, cantante, compositor, actor, productor discográfico, locutor de radio, empresario puertorriqueño. Eh, diversos hitores de la crítica lo consideran el rey del reggaetón por ser uno de los pioneros del nacimiento del género durante la década de los 90 y haber popularizado en América Latina y el resto del mundo este estilo, tras haber consolidado como uno de los artistas más respetados e influyentes del circuito urbano latino. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que hay se encuentran premios Grammy Latino, premio Billboard de la música latina, los MTV Latino también. Y por otro lado, Mal Anthony. No necesita mucha presentación, cantante, actor estadounidense, también empresario, también compositor, eh, también productor discográfico y cinematográfico de origen también puertorriqueño, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, el pop, el rock y lo que se le ponga adelante. Interpreta Mar Anthony y de muy buena forma. Empezó su carrera en el género del hip hop como integrante del dúo Little Luis y Mar Anthony, llegando al número 1 en las listas de Estados Unidos en el 91. Eh, luego fue fichado para el sello RMM y lanzó ahí su primer material de salsa consiguiendo un éxito tremendo que duró muchos años de eh, ese primer sencillo que fue la canción Hasta que te conocí de el enorme artista Juan Gabriel que fue número 1 en ventas en todo el mundo el tema tanto con Juan Gabriel como con Mari Anthony. Vamos a finalizar hoy este bienvenidos al show con este dúo Da Dichanqui Marantori y este de vuelta para la vuelta. Te va. Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dice ni para negarlo y es muy tarde. Cuidaba de personas como tú ver al final ni modos Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que no existe ningún cupo Pa ir fuera a verte tan Ha nunca sin nunca te dim dal fulson Cuando hagas tu maleta no olvides llevar todo el orgullo Lo vas a necesitar Pa cuando quieras